autores JJ Benítez dice eh. hoy, JJ Benítez está con nosotros, Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Un placer, ¿eh? Encantado haberte vosotros, recibido eh. aquí, en Onda Cero, qué guay. Por cierto, eh, yo imagino, Juanjo, eh, que en estos días, eh, con toda la prensa, con todos los... ¿Has concedido cuántas entrevistas? ¿Mil entrevistas? No, no, tantas no, pero... pero porque no ha habido tiempo, ¿eh? 10 o 12 al día, sí. Sí, sí. Y...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 Me estás metiendo el miedo en el cuerpo. Y no es así. Y los científicos, los honrados, claro, lo claro, saben. Que hay muchos estudios que se están ahora publicando. Tú has publicado casi 70 libros. Casi 70 libros. Eh, 62. 62, bueno, casi 70. Y, y hay unos, ¿sabes cuántos en preparación? Diez.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 Eh, lo vivió, hay eh, gente que no lo reconoce porque está muy joven. Eh, él fue una de las personas que fue intervenida para la curación por Jesús, ¿no? Sí, de sí. milagro. Él, él fue curado, es decir, eh, eh, hay una curación al final de, de la puesta, en un día en concreto de, de, quiero recordar que fue en enero del año 28, en Saidan, en ese barrio pesquero de Najún, de Cafarnaún, mm, había mucha gente que estaba pidiendo...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 Que ya sé que mucha gente piensa que es una novela y que yo me lo he inventado ah, todo. Bueno, caramba, pues sería un aspirante a premio Nobel, ¿no? Si fuera un invento. ¿O no? Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, eh, eh, ahí lo dejamos eh, eh, que la gente opine. y eh, <risa>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 Y que estás como. O sea, que yo te conocía hace te, 30 te está años. está tirando los tejos. Claro. Yo te conocía hace 30 años en tu Bilbao. Oye, se, de, déjame y, que sea yo quien se lo diga. O sea, muy bien. Juanjo. ¿A Eliseo o se refiere a mí? No, me refiero a ti ahora. Ahora sí. mismo a ti. Estás mejor que hace 30 años. No, no creo. Sí, sí, sí, sí, sí creo. No, lo lo yo antes saltaba tapias como así. Y ahora no puedo. Bueno, ahora no te hace falta. No me hace falta. La... Sí. Alguna vez he tenido que escapar. Sí. ¿eh? ¿Así? Todavía. Todavía Pero... haces periodismo y todavía te gusta, ¿no? Todavía, sí? sí. Hoy estoy con los ojos muy abiertos, siempre pendiente de esto, de lo otro. Eh, bueno.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 Por todas las que nos has concedido antes, ¿eh? Pero por estar y por eh, venir aquí a Estudio No Cero. Yo estoy encantado, sobre todo, de estar aquí presente, ¿no?, con vosotros. Es un poco tu casa también, ¿no? Hombre, claro. Sí, por supuesto. <risa> Porque la gente te vincula mucho a Planeta, ¿no?, la editorial. Es, es normal, ¿no? Con, fue la editorial en la que tuviste que insistir mucho para publicar cada editorial Ya uno, ¿eh? No te hacía caso. Madre mía. Yo me acuerdo... Y de la editorial